Llename de tu espíritu. Hola, hola, hola. Sí, Dios te bendiga en este día, amada Iglesia Hec, y quiero darle un saludo cordial, una cordial bienvenida. Dios te bendiga, amada Iglesia, y en este día quiero darte una cordial bienvenida a los amigos y hermanos que se están sumando a esta transmisión, que ya no sabemos hasta dónde llegan nuestros mensajes es una iglesia, Es una alegría y un privilegio poder compartir también La palabra en esta mañana y les mando un gran abrazo virtual a cada uno de ustedes. Que además yo digo que no sabemos hasta dónde llega nuestro mensaje. Mensajec, ustedes siguen poniendo mensajec o no, no más. ¿no? Muy bien, Dios te bendiga. <coughs> Dios te bendiga en este día. ¿Va? Avisame cuando llego a 30. Bendito Espíritu Santo. Dios te bendiga en esta mañana, amada Iglesia Jec, y quiero dar una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se están sumando a esta transmisión, que ya no sabemos hasta dónde llegan los mensajes en este tiempo. Y es una alegría, es una alegría, es un privilegio poder compartir la palabra en esta mañana. Y quiero darles a cada uno de ustedes un abrazo virtual, ¿sí? aprovechando para reiterarles que el Señor sigue obrando en nuestra iglesia, el Señor no está en cuarentena, el Señor está obrando en medio de su pueblo, a través de la oración de su pueblo. La oración no para y el Señor tampoco para. Cada miércoles un centenar y medio de personas está orando, está clamando, ¿Sí? Se está reuniendo a orar de manera virtual. Y los que no pueden hacerlo el día miércoles a la hora señalada, lo hacen en otros días en la semana. Así que el Señor nos se está manifestando a través de la oración en su igle de su iglesia. El Señor no para, la oración no para. Y en los distintos grupos de WhatsApp tampoco para el mover de Dios. ¿sí? Uno puede leer, uno puede escuchar ¿sí? las noticias ¿Eh? los testimonios que se van dando en los distintos grupos y ocurren dos cosas. En primer lugar, los distintos pedidos de oración y cómo el Señor responde a cada uno de ellos de una manera milagrosa. Por el otro lado, la contención que eh, cada hermano, cada hermana recibe a través de los grupos de WhatsApp, ¿sí? A través Quizás de un pasaje de la Escritura, algún versículo que es inspirador para alguien que pertenece a ese grupo. Quizás eh, la, es la oración en ese momento. Alguien dice, voy a orar por tu vida, estamos orando por tu vida. Y eso también reconforta a aquel que está en necesidad. A alguien que por ahí comparte alguna reflexión o comparte alguna palabra de ánimo, algún testimonio de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y la fe de lo que Él va a hacer. Quizás alguien está necesitado de algún consejo y son esas herramientas como el grupo de WhatsApp donde las personas pueden recibir en este tiempo un mensaje de aliento, un consejo para sus vidas. Esto es ser iglesia, esto es ser familia, esto es actuar como cuerpo. Una iglesia que escucha, una iglesia que está atenta a las necesidades, una iglesia que está viva y que está activa, mira alguno ahí en tu casa, no sé si tenés a tu esposa, a tu esposa, a los chicos, ahí, decirle ahí a la suegra, a la abuela, decirle, wow, qué privilegio ser parte de esta iglesia jeque, eh, estoy contento, estoy alegre de ser parte de esta iglesia también y acompáñame en esta mañana en las buenas noticias de Marcos, allá por el capítulo 6, versículos 37, 41 y 42. Es un relato muy conocido, quizás los ha, lo hayas escuchado muchas veces. No solamente está en el libro de, de Juan, sino que está también en otros evangelios. Y el milagro del cual vamos a hablar en esta hora y nos va a relatar el libro de Juan, este evangelio de Juan, es sobre el milagro de la multiplicación. ¿Sí? Dice que los discípulos le estaban diciendo al Señor, despide a la multitud. Dice que había como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y ellos ven esa necesidad y dicen, Señor, ya predicaste bastante, Señor, ya los atendiste bastante, ahora deciles que vayan a sus casas porque se está haciendo tarde, porque seguramente tienen hambre, seguramente han estado todo el día acá y están cansados y el hambre ¿eh? golpea sus estómagos, golpea la puerta. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Vamos al pasaje. Marcos, eh, perdón, Juan, capítulo 6, del 37 al 42. Jesús les dice, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, no podemos comprar pan para tanta gente. Para eso nos, falta, nos hace falta el salario de todo un año. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, relata Quizás en los otros evangelios no se lo no se lo puede ver, pero relata que le trajeron a un muchachito y este muchachito tenía solo dos pececillos y cinco panes. He escuchado la historia tantas veces y siempre la leía que eran dos pescados y cinco panes. Sí, muchas veces me, me he equivocado creyendo que eran cinco peces y dos panes, pero no, eran dos peces o dos pescados, porque ya habían salido del agua, dos pescados y cinco panes. Pero eh, la, reina, eh, la reina Valera, la 60, dice que eran pececillos, que eran dos peces muy pequeños los que este muchachito tenía en su poder. ¿Y qué hicieron con esto? Vinieron a Jesús y le dijeron, este niño tiene dos pececillos y cinco panes. Y dice la palabra, que luego Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo, Y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a sus discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los dos pescados. Y todos comieron, ¿saben qué? Hasta quedar satisfechos. ¿Leyó conmigo? Comieron hasta quedar satisfechos. Y como venía compartiendo... La Iglesia Jeque es una iglesia ¿sí? que atiende a las necesidades. Pero aparte de eso, es una iglesia muy generosa, aún en medio de la pandemia, donde las necesidades han aumentado. Y en este tiempo, la iglesia está asistiendo a alrededor de 50 familias en la comunidad, en la congregación. Dios está proveyendo para poder asistirle. Y ahí estamos nosotros, como los discípulos, quizás, diciendo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque ha aumentado, primero eran 10, 20, hoy son 50, ¿qué hacemos? Y por ahí escuchamos al Señor susurrando, denle ustedes de comer. ¿Cómo? O sea, no son 5, no son 10, son 50. Y el Señor diciendo, denle ustedes de comer. Si alguno puede decir, pero Señor, son 50 familias, son 50 familias y solo tenemos 5 panes y 2 peces. Por eso en esta mañana quiero animarte a que puedas seguir compartiendo de tus panes y de tus peces, ¿sí? Aunque te parezcan pequeños, aunque te parezcan pocos tus panes, ¿sí? Que puedas compartir de lo que el Señor te ha dado, que puedas compartir un paquete de fideo, que puedas compartir una lata de tomate, aceite, azúcar, lo que tengas para dar. No tiene que ver con la cantidad. No tenía que ver en ese momento con la cantidad, Tiene que ver con su actividad, tiene que ver con su poder. No tiene que ver con cuánto tenés, sino en las manos de quien está. ¿Amén? Porque cuando de corazón damos, sin que nadie lo sepa, como lo hizo este muchachito. Esta historia queda registrada y ya pasaron 20 siglos. Y esta historia quedó registrada. Y el nombre del muchacho no lo sabemos, pero sabemos que él fue parte de un milagro de Dios. Quedó registrada su generosidad. No su nombre, pero sí su generosidad. Y el impacto que tuvo en esas multitudes, donde doce cestas llenas sobraron para admiración de los discípulos y para que, para que ellos puedan... Creer, y muchos de los que estaban ahí, que habían venido quizás solamente por los panes y los peces, ver el milagro de Dios y ver esas vidas transformadas. Todo porque un niño se animó a compartir de sus dos peces y sus cinco panes. Queda registrado en la palabra tan grande milagro. Y te animo a que sigas siendo en este tiempo, parte del milagro, que sigas siendo en este tiempo de aquellos que comparten de lo que Dios les ha dado, porque cuando así lo hacemos y los ponemos en las manos correctas, el Señor hace la obra, dice que lo tomó en sus manos y eso se multiplicó dice que dio gracias al cielo y empezó a repartirlo y los discípulos sentaron a la multitud en grupos y dice que no faltó, usted lo leyó conmigo todos fueron satisfechos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que se habla de una multitud de más de 10.000 personas los que estaban reunidos en aquella oportunidad. Podés comunicarte en este tiempo con los pastores, con los diáconos para decir, yo tengo estos panes, yo tengo estos pececitos que parecen tan chiquitos, pero los quiero compartir para que en las manos de Dios pueda satisfacer las necesidades de otros. El Señor pueda bendecir en este tiempo y recompense tu vida, ¿sí? tu servicio y tu generosidad en todo este tiempo. Amén. Que alguien pueda declarar un amén. No sé, nunca sé si está por acá abajo o por acá. ¿sí? diga, Yo quiero servir al Señor, yo quiero dar de mis peces, aunque parecen tan chiquitos, aunque mis panes. ¿eh? A veces nosotros decimos, me voy a guardar estos cinco. El niño podría haber dicho, me voy a guardar estos cinco. ¿Eh? para comer después, o estos dos peces, para, son dos y son tan chiquitos, pero él decidió compartirlos y Dios hizo un milagro. Hoy es una preciosa mañana, es una preciosa mañana para reconocer el nombre de nuestro Dios, que es un Dios poderoso, que en sus manos él hace milagros, reconocer que su favor está con nosotros, que él nunca nos hace faltar nada, que él nos ha sostenido en el pasado, que él nos está sosteniendo en el presente. Y que él nos va a sostener en el futuro. Él es el que nos va a sostener en el mañana. Alguien puede decir amén seguramente en sus casas, en su corazón, porque el Señor es fiel. Siempre ha sido fiel. Y hay lugar todavía en el hueco de su mano. Hay lugar todavía en el hueco de su mano para para cobijarte, para guardarte, para sustentarte. Él es fiel y él dijo que lo haría y lo va a hacer. Él dijo que iba a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, es así la palabra. Claro que el Señor guarda a sus hijos, claro que el Señor guarda a su iglesia. Él es así. Y lo que hoy estás viviendo, quizás lo que hoy estás atravesando, algún día va a terminar. Algún día ya no habrá más llanto, lo declara la palabra, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor en tu cuerpo. Quiero animarte en esta mañana a que puedas fundamentar tu fe, a que puedas fundamentar tu vida sobre otra verdad, que puedas fundamentar vi, tu vida sobre otro pilar que vamos a desprender de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a compartir un cuarto pilar de esta serie que ahora vos estás viendo seguramente en pantalla. Verdades, esta serie que dice verdades, pilares que sostienen nuestra fe y venimos hablando de la palabra de Dios y venimos hablando de la gracia de Dios y en esta mañana vamos a hablar en cuarto lugar que somos escuche bien ciudadanos del cielo ah yo pensé que era de Argentina ah yo pensé, alguien me dice bueno yo veía algunos que parecían algunos extraterrestres del cielo no somos ciudadanos de una patria dice la palabra de una patria celestial donde el rey de reyes y Señor de esa patria celestial es nuestro Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Mira a alguien en tu casa y decirle, ¿sabes qué? Soy ciudadano del cielo. ¿Eh? Y tengo ese documento eh, celestial de identidad que el Señor me dio cuando lo conocí. Él me llamó hijo, Él me llamó hija y soy ciudadano del cielo. Como usted lo oye, créalo. Pero si a alguno le queda dudas. Si alguno está dudando en esta mañana de que esto será una realidad, esto de dónde lo saca el pastor Walter, lo animo a que lea conmigo lo que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo desde la cárcel, él va a escribir en, los, en el capítulo 3, versículos 20 y 21, esta realidad para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor y te animo que la puedas leer conmigo. Dice, en cambio, nosotros... Vos y yo estamos incluidos ahí. Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Dónde? Donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos, ¿escuchó bien? ¿Usted lo está esperando? ¿Usted está esperando que el Señor regrese? Y esperamos, dice, con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él tomará, dice, nuestro cuerpo débil, Él tomará nuestro cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Otra versión dice, con el mismo poder que controla todo el universo. Amén. El Señor sigue en control. El Señor sí. en control. Algunos dicen, uy, parece que esta pandemia se descontroló todo en el mundo, que Dios perdió el control. Dios está en control de la historia. Dios está en control de tu historia. Y vos y yo somos ciudadanos del cielo. Permitirme compartirte en esta mañana muy brevemente, ¿sí? Eh, un versículo. Permitirme en esta mañana compartirte muy brevemente. Tres características de un ciudadano del cielo. Vamos a cortar acá, dice. Voy a leer de vuelta el pasaje ese. Voy a leer del, del versículo ese. ¿Cuánto iba? ¿Cuántos minutos? Ay, no puede saber ahora, ¿no? A los 15 me vas a tener que avisar. Ah, cierto. Sí. ¿Me lo más que vale, corté? Bueno, vuelvo a leer el pasaje. ¿Vuelvo a leer el pasaje? ¿Está grabando? Voy a decir hasta la iglesia de Filipo, y cuando empiezo el pasaje este, vos. ¿Sí? ¿Está bien la corbata y tú? En cambio nosotros... En cambio... esa en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. ¿Escuchó bien? Somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos, ¿usted espera también? ¿Estamos esperando realmente eso? ¿Tenemos eh, dimensión de lo que significa? Estamos esperando con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Estamos hablando que esto fue escrito hace más de dos mil años y ellos estaban esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él tomará, dice, nuestro cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Pero también me gusta, como dice en otra versión, esta última parte, dice, con el mismo poder que controla todo el universo. El Señor sigue en control. Alguien dice, parece que se le fue de las manos al Señor este tiempo, el COVID-19. El Señor no está en control de estas cosas. El Señor tiene control de todo. Tiene control de la historia. Tiene el control de tu historia y tiene el control de mi historia. Vos y yo somos ciudadanos, del cielo y permitírme compartirte en esta mañana brevemente tres características, escucha bien, no son las únicas, pero déjame compartirte estas tres en esta mañana, tres características de un ciudadano del cielo y vamos a dar lectura a este pasaje donde el apóstol Pablo también escribiendo a la iglesia en Corinto en el capítulo 4, versículos 16 al 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta, esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Permitidme orar para que la palabra de Dios hoy nos transforme, nos cambie, nos pueda ministrar en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor por tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, Señor, y porque llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, queremos comprender, Señor, Que esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un peso de gloria. Queremos tener la mirada correcta, ver lo que vos estás viendo, sumarnos, Señor, a lo que vos estás haciendo en este tiempo. Renovanos, Señor. Te pido por aquellos que estén escuchando este mensaje que están, Señor, en esta hora viendo esta transmisión. sean impactados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor. Te doy gracias en esta mañana por tu palabra, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Tres características de un ciudadano del cielo. Y la primera característica que se desprende de este pasaje, de un ciudadano del cielo, es la renovación continua. Es la renovación continua. ¿Cuánta razón tiene el apóstol Pablo, aunque no lo querramos, nos estamos desgastando. Usted coincidirá conmigo seguramente que el tiempo no viene solo. Viene con una valija, ¿sí? Con todos los achaques. ¿eh? Viene una valija y parece que nos da el tiempo esa valija. Y cuando uno la abre, vienen todos los achaques de la edad. Hace poco, hace, un, hace una semana atrás aproximadamente, en el aburrimiento de la cuarentena, uno de mis hermanos tomó, Unos viejos videos de formato VHS. Yo creo que si alguno de los jóvenes de generación, incluso algún 412 que esté escuchando, no saben de qué cosa prehistórica le estoy hablando en esta hora. ¿sí? Porque son de la, hora de, de la era del online, ¿no? del Netflix. Pero los que pintamos algunas canas, ¿sí? este, hemos conocido lo que es el blockbuster. ¿sí? Entonces, bueno, los, los cassettes VHS. Y él lo que hizo fue tomar esas cintas y digitalizarlas para poder compartirlas en el grupo familiar de hermanos y hermanas en las buenas y en las malas. Casi eh, supieron ponerla al grupo. Era, eran videos, les digo, de hace aproximadamente 25 años atrás. Creo que algunos de los 412 todavía no existía. Donde todos los hermanos y parientes que estaban en esas filmaciones Todos nos veíamos mucho más jóvenes, más flacos, más lindos. Y aunque seguimos siendo lindos, según mi esposa, nunca mejor aplicado esto, ¿no? De que el amor es ciego. ¿sí? Aunque le compré unos anteojos hace poco, ella sigue diciendo que soy lindo. Pero es inevitable ver el paso del tiempo. ¿eh? Comparamos esas imágenes con el hoy y podemos ver los kilitos de más. Podemos ver algunas canas que... Eh, en el video no están, podemos ver algunas arrugas que vinieron y vinieron para quedarse y no se van más, ¿eh? la inevitable caída del cabello y sumando algunos dolores propios que vienen con la edad. Es una realidad, el hombre exterior se va desgastando. Como dice la versión de NTV, el hombre exterior va muriendo pero como dicen otras versiones, pero los ciudadanos del reino, los ciudadanos del cielo, no desmayamos, nunca nos damos por vencidos, no nos desanimamos, no desfallecemos. Por el contrario, dice la palabra que nuestro interior, nuestro espíritu se va fortaleciendo cada día por el poder del Espíritu Santo. Amén. Mientras vos te vas poniendo viejito por fuera, dentro tuyo se va renovando. Esa es la renovación del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo actuando en tu vida y en mi vida. Y esto no es por casualidad. Esto no es por arte de magia. Hay que ejercitar. ¿Eh? Es cuando tenemos, eh, hacemos ejercicios espirituales, cuando ponemos en práctica los ejercicios espirituales, se va renovando nuestro interior. Pasa en nuestro cuerpo físico. Aquellos que hacemos algún deporte nos damos cuenta que cuando dejamos de hacer un deporte y luego retomamos la actividad, cuánto nos duele, cuánto nos cuesta y nos vamos dando cuenta que la edad nuevamente no viene solo, se va desgastando nuestro cuerpo exterior. Eh, con algunos muchachos de la iglesia jugamos al fútbol todos los lunes, pero desde la pandemia y un tiempo atrás, por las vacaciones, hace cuatro o cinco meses que no estamos practicando deportes. Y ya algunos echando panza, otro dice, si arranco el fútbol, ¿eh? en, la, en la primera vez que le pegue me voy a esguinzar, me voy a, eh, voy a tener algún dolor, al otro día no me voy a poder levantar. Y puede ser, porque hay que ejercitarse. En la vida espiritual pasa lo mismo. ¿Cómo ejercitamos, lo, lo, cómo ejercitamos nuestro, nuestro cuerpo físico? Haciendo ejercicio, como decía recién, entrenando, manteniéndolo bien alimentado, bien descansado. Esas disciplinas nos permiten estar en buen estado, mantenernos bien, nos mantienen fuertes, saludables. Quizás alguien dice, mirá esta persona, qué bien, qué joven que se mantiene. ¿Y qué haces para mantener? No, yo hago mucho deporte, hago ejercicio para mantenerme bien. No pareces la edad que tenés. En el área espiritual pasa lo mismo. Las disciplinas espirituales nos mantienen sanos, fuertes y nos renuevan interiormente. Quizás alguno en esta mañana pregunta ¿y cuáles son esos ejercicios? ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales para mi vida? Muchos de nosotros ya las conocemos muy bien. Disciplinas espirituales. Vamos a repasar muy brevemente algunas disciplinas. Comer sano. Tenemos que comer sano y la semana pasada lo veíamos. La lectura de la palabra. No hay mejor alimento para nutrirnos mejor, para estar bien sanos que la palabra del Señor. Jesús le dijo a Satanás, en el momento de la, de la tentación. Toda palabra que salga de la boca de Dios nos alimentará. No solo de pan el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Con la palabra nos fortalecemos. La Biblia contiene todas las proteínas necesarias para el desarrollo integral de nuestra vida espiritual. Nos mantenemos sanos, rejuveneciendo a través de la fe. Como veíamos la semana pasada, nos alimentamos de la fe, ¿eh? que es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto hace que se revive la fe en nuestro interior, de que crezcamos a través de leer la palabra. Como compartía también nuestro pastor Ernesto el día miércoles, sumado a la palabra podemos acompañar estos ejercicios espirituales con algún buen libro cristiano poder leer literatura cristiana para afirmar nuestro crecimiento. La buena lectura, escuche bien, la buena lectura, no cualquier lectura. No, ay, me prestás este libro. La buena lectura, la, la lectura recomendada por alguien, que sea bueno, un buen material cristiano, nos estimula al desarrollo. De nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro ministerio, de nuestra familia. ¿Cuántos consejos hemos recibido a través de buenos Libros cristianos, buena literatura cristiana. estimula. ejercitate, come bien, alimentate bien, no comas cualquier cosa, porque a veces nos alimentamos de cualquier cosa que aparece en internet, cualquier cosa que leemos. Lee la palabra de Dios por sobre todas las cosas, pero alimentate también de buena lectura, de buena lectura. Pedí consejo a los líderes de la congregación. Decíamos recién, una buena alimentación, pero también un buen descanso un buen descanso, y nos renovamos al dejar todas nuestras cargas. Nos eh, renovamos cuando dejamos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones en las manos de nuestro Dios. ¿Y lo hacemos cómo? Claro, como lo hacemos cada miércoles, a través de la oración. Nos renovamos a través de la oración genuina, Esa, esa, esa oración espontánea que le hablamos al Señor y le decimos lo que nos está pasando. Esa oración que está apartada del rezo, de decir, gracias, Señor, por la comida. Señor, gracias porque me puedo levantar, Señor, hasta mañana, cambio y fuera. Amén. sino en la oración genuina, Señor, mira lo que me está pasando. Mira esta situación personal. Mira cómo está fulano en la iglesia. Y te pido, Señor, que obres porque tengo esta carga y no puedo descansar, entonces la dejamos en la mano del Señor. Él dice que llevemos todas nuestras cargas delante de Él. Ahí hay verdadero ahí nos volvemos a rejuvenecer, perdón. Ahí es cuando eh, nos volvemos a renovar, cuando no cargamos esas cosas como si fueran nuestras, como si nosotros pudiéramos hacer algo. El Señor dice, ni un cabello podemos agregar a nuestra cabeza. No podemos crecer un dedo, dejemos todo en, la mano, en las manos de nuestro Dios. ¿Amén? Lo hacemos a través de la oración. Lo hacemos a través de esa oración genuina, práctica, donde confesamos, donde decimos, Señor, en esto fallé, en esto caí, quiero cambiar. ¿Eh? Confesamos, nos arrepentimos. Es una oración también cargada de agradecimiento, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Y ahí es cuando nuestro espíritu se une con el Espíritu del Señor, para clamar, para interceder, pero también para alabar. Aún dice la palabra que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Él está ahí para sostenernos, para auxiliarnos, para pedir como nos conviene, para descansar en los brazos de Él. Así que alimentación sana y descanso. Pero también tenemos que ejercitarnos. ¿Eh? Tenemos que hacer algo de ejercicio, no solamente comer y descansar en las manos del Señor. Tenemos tarea, ¿eh? hay una gran comisión que llevar adelante. El estar activo en el servicio es el ejercicio que tenemos que hacer. No es porque ya no estemos viniendo al templo, como hoy estoy aquí, debemos dejar de servir al Señor, dejar de ejercitar nuestros dones espirituales. No estamos de vacaciones en el servicio al Señor o en el ministerio. No estamos en cuarentena, todo lo contrario. Mirá alguno decirle ahí en tu casa todo lo contrario. No estamos de vacaciones, no estamos de cuarentena en el servicio al Señor, sino que ahora lo tenemos que hacer desde, una, desde otra perspectiva, desde otra forma, de una manera creativa, de una manera de una práctica, práctica original. Debemos seguir sirviendo al Señor a través de los dones espirituales que Él puso en nuestra vida, ya sea enseñar, ya sea aconsejar, Quizás lo puedas hacer con tus hijos, enseñarles la palabra, quizás alguien que llegue con necesidad y vos digas, pero yo tengo las mías, pero el Señor puso en vos palabra de consejo y en esa necesidad también puedas compartir con otros, predicar el evangelio en el lugar donde vas a comprar. Salí menos ahora para cuidarte, pero cuando salís también hay oportunidades para predicar el evangelio. Tenés oportunidades ya que no puedes salir de interceder por los demás, de servir con tus peces de servir con tus panes para que otros también puedan ser alimentados en este tiempo y ser saciados. Podés llamar a alguien para alentarlo, alguien que quizás sabes que estás muy solo, estás solitario en su casa. Seguí ejerciendo los dones, el ministerio que Dios te dio, alentando a alguien, ayudando a alguien. Este es el momento, Iglesia amada, de seguir más activos que nunca, de poner esos dones espirituales que el Señor nos dio no para tener un nombre, un título, sino para ejercitarlo en el nombre del Señor. Es a través de estas disciplinas que nos renovamos, ¿sí? a través de la lectura de la palabra, es a través del descanso, de la oración, es a través del ejercicio de los dones espirituales donde nos renovamos interiormente. Claro que hay renovación cuando vivimos esta clase de vida. Alguno puede decir o pensar, quizás no sea tu caso, Pero alguno quizás puede decir, yo estoy tan sano, estoy tan maduro, que la verdad que no necesito del devocional diario, quizás no necesito orar tanto, quizás no necesito leer la palabra tanto porque yo me la sé, sé este versículo que acaba de compartir el pastor y el otro también me lo sé. Quizás alguien puede decir, la verdad que estoy muy maduro para hacer estas disciplinas, así estoy bien como estoy. Me parece que en vez de estar más maduro, quizás estamos más duros y cuando nuestro corazón se pone duro es tan difícil que la palabra pueda dar fruto en nuestras vidas así que una característica de un ciudadano del cielo Es esto que se renueva día a día. Y la segunda característica de un ciudadano del cielo es el crecimiento en medio de las pruebas. Dice, esta tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa tribulación, es esa dificultad, lo da por hecho que va a haber, que la vamos a pasar, que vamos a tener que atravesarla, va a haber pruebas. Hermanos, lo veíamos la semana pasada, va a haber situaciones difíciles que enfrentar, va a haber crisis, algún problema, quizás algún, alguna enfermedad en este tiempo. Pero dice la palabra, esta leve tribulación, en primer lugar, debemos comprender, creer, entender que estos sufrimientos son leves. ¿sí? Las distintas versiones dicen estos pequeños, estas pequeñas crisis, dice esta leve aflicción no tiene comparación con el peso de gloria que provee nuestro Señor. Amén. Es el peso de gloria que provee nuestro Señor. A su vez afirma no solamente que es pequeño, no solamente que es leve, sino que dice que es momentánea, habla de tiempo. El otro habla de cantidad, de carga, de sufrimiento. Este habla de, de que es momentánea, ¿sí? que no durará para siempre. Dice este problema, esta situación será pasajera. Comparados, escuche bien, con la eternidad que nos espera, con la eternidad que nos espera. Esta enfermedad que nos, nos va siguiendo desde hace tanto tiempo no tiene comparación con la eternidad que nos espera. Este tiempo que hoy nos toca vivir es un tiempo de Dios, es un, Dios, es un tiempo que Dios nos permite atravesar para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir desarrollando nuestra fe. Un tiempo donde quizás nuestra economía, momentáneamente, como dice el pasaje, se ve afectada. Quizá nuestra salud en este tiempo se vea comprometida. Quizás no es la nuestra, quizás es la de nuestro hijo, quizás es la de nuestro cónyuge. La convivencia en el hogar se torna un tanto insostenible. El trabajo quizás en tu fábrica, en el lugar de donde estás trabajando, haya mermado. Pero afirma este pasaje. Que estos tiempos son oportunidades de crecimiento para producir peso de gloria. Amén. Es tiempo de oportunidades para producir peso de gloria. Oportunidad, ¿sabes para qué? Oportunidad para abandonar la autosuficiencia. Oportunidad para abandonar el orgullo. Esa seguridad que tenemos en nosotros mismos. Son los momentos donde no podemos hacer nada. Son los momentos donde todo nuestro esfuerzo personal está vacío, pareciera que no podría solucionar nada. Es ahí donde llegamos al punto de la dependencia absoluta y total de nuestro Dios, cuando no podemos hacer nada, cuando no podemos hacer nada y nos queda solamente que confiar que Él está y que Él hará. Él dijo, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo, no temáis manada pequeña, estoy contigo son oportunidades para desarrollar nuestra fe aquella que parece intacta esa fe que alguien nos pregunta si yo creo en el Señor Jesucristo nada me mueve, estoy inalterable quizás si alguno tuviera que puntuar su fe diría hoy tengo una fe de diez. en esta mañana me levanté con una fe de 10 alguien puede decir no yo tengo una fe de nueve. Alguien por ahí dice, yo apenas apruebo con un 7, pero estoy aprobado. Tengo fe, tengo confianza, pero viene la crisis y es donde se prueba nuestra fe. En medio de la bonanza nos ponemos un 10. Cuando todo está bien y los días están soleados, nos ponemos un 10. Ahí estaban los discípulos. Con los dos panes, perdón, con los dos peces, y los siempre tengo problemas, y los cinco Y los cinco, los cinco panes y los dos peces. Ahí estaban ellos y ven la multiplicación y su fe se acrecienta y dice, wow, tremendo milagro, tantas vidas alimentadas, satisfechas por las manos del Señor. Pero tiempo después, después de este milagro donde son llenadas esas doce cestas y ellos quedan asombrados y se llenan de fe por el milagro, tiempo después están en la barca. Y se desata una tormenta. Y Jesús durmiendo. Y lo van a despertar a Jesús. Y dice, no, ¿no te preocupa Jesús lo que está pasando? Una tremenda tormenta. ¿Y ahí qué nota se pondrían ellos en medio de la tormenta? ¿Se pondrían un 10? ¿Se pondrían un 8? ¿Juan cuánto se hubiera puesto en ese momento? ¿Pedro? Eh? ¿Qué nota nos ponemos? ¿Tomás? ¿Aprobamos? O comienza la desesperación, comienza la preocupación. ¿Qué nota nos pondríamos en medio de la incertidumbre? Por eso es un tiempo de autoexamen. Por eso es un tiempo de preguntarnos hoy, oh, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está fundamentada mi fe? Y cuando el Señor se para en esa barca y hace que esa tormenta tan grande, tan poderosa que se había desatado, los vientos se calmaran, las aguas se tranquilizaron. Dijeron, ¿quién es este? Conocieron a Dios de una manera diferente. ¿Quién es este que hace callar las olas? ¿Quién es este que hace parar el viento? Conocieron a un Dios de otra manera, un Dios aún más poderoso que no solamente que alimenta las multitudes, sino que tiene dominio sobre la naturaleza. Es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de ver la mano de Dios estos tiempos de crisis estos tiempos de incertidumbre es tiempo de ver la mano de Dios y que nuestra fe se acreciente ver su mano en medio de las puertas que se van cerrando ver su mano en medio de las noticias desalentadoras uno prende la televisión eh, prende la radio y va a escuchar noticias malas que todo va peor más muertos esto, aquello, problemas aquí rumores de guerra Langostas en el norte de Argentina, en el África, dolores, pestes. Y esta es la crisis que eh, atraviesa el planeta. Pero su mano no se ha cortado sobre tu vida. Tu mano no se ha cortado, su mano no se ha cortado sobre nosotros. Su poder, su poder sustentador sigue más vigente que nunca para asistir a su pueblo, para asistir a los ciudadanos del cielo y seguir obrando maravillas en medio de nosotros. Si lo crees, declara un amén ahí en tu casa. Oportunidades en medio de la crisis, oportunidades para que ese peso de gloria ¿eh? lo podamos ver, oportunidades para mirar más allá. Debemos dejar de mirar. A corto plazo debemos tener una mirada en la eternidad. Esto nos lleva al tercer punto, la tercera característica en esta mañana. La tercera característica es la visión espiritual. Y dice este mismo pasaje en otra versión. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pronto van a desaparecer, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Un ciudadano del cielo tiene una visión espiritual, tiene la vista en las alturas, no solo en las cosas terrenales. A veces nuestra vida se, a, se aferra tanto a las cosas de este mundo y nuestra visión queda fijada, queda anclada a nuestras posesiones, a lo que tenemos como si lo que nosotros tenemos aquí tiene algún valor en la eternidad, como si esto fuera eterno, nuestros afectos. Les cuento algo, cuando era muy joven ¿sí? y me hablaban de que el Señor iba a venir y yo decía que el Señor no venga todavía. A diferencia del apóstol Pablo, yo decía que no venga el Señor todavía porque no me casé, ni, ni, sino, ni novia tengo todavía, quisiera tener una novia, quisiera terminar el secundario y después que venga el Señor. Yo sé que algunos jóvenes también piensan lo mismo. Dice, "Señor, vení después de que me case." Déjame decirte algo en esta mañana, querido joven. El Señor cada vez está más cerca. Por lo menos está 25 años más cerca de cuando yo esperaba que él viniera, ¿sí? O me decían que él iba a venir, el Señor cada vez está más cerca. Algunos miran su carrera, dice, "Me falta tan poco para recibirme, Señor." Todavía no vengas. Quizás no lo expresan con su boca, pero cuando escuchan esto, estamos afanados con este tiempo. Estamos anclados a nuestros logros, a nuestras carreras, a nuestros títulos, a nuestros trabajos. Estamos tan enfocados en el consumismo, en la moda, en, la, en aquellas cosas que vemos, pero que todavía no alcanzamos. Ay, que el Señor venga cuando termine mi casa, cuando mis hijos sean más grandes. Estamos tan aferrados, a, pareciera que disfrutar todo, Sería estar acá en la tierra. Y el apóstol Pablo dice que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Una visión tenía el apóstol Pablo de lo que era la eternidad. Pero un ciudadano del cielo, escuche bien, no tiene la mirada en las cosas que se ven. ¿Por qué? porque son temporales, porque van a dejar de existir, porque son de corta duración, son perecederas, tienen fecha de caducidad, en cualquier momento, un día van a dejar de existir. La enfermedad, el dolor, el hambre, las persecuciones, el COVID-19, tus tristezas van a dejar de existir, pero las que no dejarán de existir son las celestiales y son las eternas. ¿Es esa es la realidad la que no podemos ver con nuestros ojos, solamente con los ojos de la fe, solamente creyendo a nuestro Señor Jesús, que está esperando, que está esperando no, que está haciendo moradas eternas para cada uno de nosotros. Tenemos que ver esta realidad que no se puede ver con los ojos naturales, que la vida no termina acá y que esto es simplemente un momentito comparado con la eternidad que vamos a disfrutar con nuestro Señor. Pero muchos... No lo pueden ver. ¿eh? Que hay vida después de la muerte. Y no solamente que hay vida después de la muerte, sino que hay una vida con nuestro Señor Jesús por la eternidad. Donde no habrá, dice la palabra, dolor, llanto y no habrá pecado. ¡Nunca más! Por eso es tiempo, Iglesia G, que nos reconozcamos a nosotros, ciudadanos del reino. Que podamos creerlo, que podamos vivirlo de esta manera, renovándonos cada día con estos ejercicios espirituales, con estas disciplinas espirituales, creciendo, creciendo, desarrollando nuestra fe, permitiendo que, eh, creer en el poder de Dios y darle lugar al poder de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros, y creer en esos milagros y actuar en consecuencia y tener, como decíamos recién, una visión espiritual, Que no es esto el momento, no aferrarme tanto a esta vida, ¿eh? a mis afectos, a mis posesiones, y mirar ese cielo celestial, esa eternidad de la cual el Señor nos espera, ese dolor que hoy estás sufriendo, esa enfermedad que hoy estás atravesando. Es un momentito tan pequeño, minúsculo, en la eternidad que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Armados hermanos, amados amigos, Los despido en esta mañana. Con la paz del Señor y anhelo que Dios siga revelándose a cada uno de estos, a cada uno de ustedes en estos tiempos de cuarentena. Dios te bendiga en esta mañana. Pero antes de terminar, quisiera que podamos orar. Y yo quiero orar por tu vida, porque quizás uno se aferra a las cosas de esta vida Uno se aferra a los afectos, a su propia vida, ¿sí? Y uno está y dice, no quiero irme todavía. Tengo tantas cosas por hacer, tantas, que podamos pensar en un momento como el apóstol. Que el vivir es Cristo, que el morir es ganancia y que debemos tener nuestra vista en aquellas cosas el Señor tiene preparadas para nosotros en esa gloriosa eternidad. Permitime orar en esta mañana, Padre, Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Te doy gracias por este precioso pilar, Señor, que tú nos llamas ciudadanos del cielo. Señor, que estás preparando moradas. Señor, que tú vienes a buscar a tu iglesia, a una iglesia sin mancha, sin arruga, una preciosa iglesia para ti, lavada y comprada por tu sangre. Señor, ayúdanos a no aferrarnos, Señor, a estas cosas que son temporales, Señor. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, vislumbrar la eternidad, lo que vos tenés para nosotros? Y que esto no es nada, que esto es minúsculo, Señor, a tu preciosa eternidad. Señor, que podamos vivir, actuar y movernos en esta realidad, que no podemos llevarnos nada de las posesiones, de las cosas que hemos adquirido. Señor, que todo lo tenemos en ti y todo te lo debemos a ti. Que nuestra vida está en ti guardada, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están en el libro de la vida. Te amamos, Señor, y te reconocemos en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús y por tus preciosos méritos. Amén y Amén. Amén. Dios te bendiga y te espero este día miércoles a las 19 horas para poder disfrutar nuevamente de este culto de alabanza, de escuchar la Palabra pero también de orar e interceder unos por otros. Dios te bendiga.